Oh, casi se Hola metió. maestro, ¿cómo están? Buenas tardes, vamos en el programa, ¿número? Muy bien ¿Qué número? No sé <ríe> 94 maestro ¿Qué no checa usted mis estados de Whatsapp? Se me olvida, no puedo captar tanta información <ríe> Maestro, estamos en un en vivo también por medio de Facebook A ver, a ver si llega alguien aquí a, a vernos eh, y si no, pues ahí se queda grabado para que lo puedan ver después para la posteridad exactamente, para ser eternos no uh -huh. muchos saludos a todos los que nos están pre prestando sus, sus oídos muchísimas gracias chicos eh, y pues a la academia les mandamos decir que el día de hoy todavía tenemos clase eh, ¿Es la última clase del año? No, dejen de asistir. Por favor, están invitados, clase de martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, todos esos días para hoy, ¿no? Sí. Hoy es el último día y hay que despedir el año bailando. Hay que despedir el año bailando. Eh, el día de hoy vamos a hablar nuevamente eh, de la importancia del baile queremos terminar el año con un tema que es muy atractivo para nosotros un tema que nos ha permitido conocer muchísima gente en 15 años y lo que nos falta y otros 15 yo creo que si sí aguantamos bailando no más o menos sin problema <risa> eh, es muy importante saber las cosas que podemos hacer como prevención uh -huh. eh, para no enfermarnos o un estilo de vida que podemos llevar eh, que va a lograr que seamos personas más ágiles físicamente, más saludables emocionalmente. Y pues el baile es una de estas opciones, ¿no, maestro? Sí, de hecho, la introducción del programa de Anfibio Radio, es, a lo mejor es probable que uh, Gracias, a, a muchos no le hayan saludos. puesto demasiada atención a ella, pero eh, en resumen es que nosotros estamos diseñados para movernos, ¿no? Sí. Y captamos energía y, la, y nos movemos, y si rompemos ese, ese, esa ecuación pues algo nos va a suceder, ¿no? Porque si consumimos demasiada energía y no nos movemos. Causamos problemas al corazón. Somos como una maquinita, exacto, ¿no? perfecto, sí. Alguna vez tú me lo explicaste así, somos como una máquina, si le echas demasiado combustible, pues se va a saturar. Sí. Porque ahí está. No, pues no lo usas. No la ha gastado y todo, ya llegas, le echas más, no la gasta, llegas, entonces más. se va a derramar, ¿no? Sí. Y este derrame lo entiendo yo en problemas para la salud. Exactamente. Eh, eh, Patologías, les dirían. Exacto, empezamos a subir de peso que es como lo primero que notamos todos, ¿no? Y que es algo que precisamente ahora con la pandemia se ha notado muchísimo, ¿no? Con sí. este término del home office, eh, hay gente que pasa horas y horas sentada frente a la computadora porque es su trabajo y comiendo a lo mejor de manera sin sin darse cuenta, ¿no? De manera automática. Sí, porque yo no sé por qué se liga tanto esto eh, mentalmente, de que estás sentado viendo algo y necesitas Estar comiendo, Yo ¿no? creo que sabe tener la respuesta. Se llama Leptida. A ver, platíquenos. Lo que pasa es que si ahorita... Ese, ese problema lo vemos cuando van a unas salitas o a un bar. Si, si tú notas, uh -huh. tiene el sonido a todo volumen. Sí. Y luego hay muchas luces. Sí. Ese rollo de meter luces a los bares tuvo que ver desde la época de, de los hippies. Cuando se usaba el LCD y, y, y está eh, provocaba estados alterados. Uh -huh. Y después... Eh, Una manera de, de provocar, un, al, de alguna manera, esa sensación fue la música disco, ¿no? Donde entraban y veías tú lu sí, luces de colores. Sí, muchas lucecitas. Ajá. Y eh, hay una hormona que se llama la leptina, que es la que se encarga de decirle al estómago y al cerebro que ya no... Ya se llenó, vamos. Tú vas a comer y la leptina dice, no, ya me llené y ¡pum! Suficiente, ¿no? Que tarda 20 minutos, ¿no? Tu cerebro en mandar Ajá. esa información. Entonces, ¿qué pasa con ese movimiento, con los colores? ¿Qué haces? Eh, la, la leptina la distraes. Eso se dieron cuenta los cuates ah. que comercializan con eso. Ajá. Entonces, con los colores y el sonido... Incluso si tú notas en esos lugares, nunca dejan que la comida se permanezca allí Porque constantemente la están retirando para que tú no veas la cantidad de comida que has ingerido Sí, te retiran los platos inmediatamente pues Claro, todo se está bien planeado, nomás se da cuenta el que sabe, ¿no? Mm. Así que la conciencia es el conocimiento y cuando tienes el conocimiento dices, ah, ya sé qué está pasando Claro Así es, entonces la leptina es, por eso es, ¿no? Entonces ah, okay. una es, es, nosotros como seres humanos somos esa vejiga que, que nos contiene con uh -huh. todos esos eh, órganos que hace que funcione pero nuestra trampa siempre es la psique no la mente sí claro Entonces es muy factible que en este caso están trabajando y comienzan a comer porque se está distrayendo la leptina por los colores de la computadora y sin más si ponen música uh -huh. y aparte pues de, de una manera inconsciente están llenando un vacío de ansiedad de que están encerrados uh -huh de soledad etc etc fíjate esto tiene que ver creo yo también como cuando estás eh, en depresión no uh -huh. muchísima gente liga depresión con comer sí porque quiere llenar un vacío sí esto de que suelen tener en en el refrigerador en el congelador sus botes enormes de nieve no o sea y ni siquiera es me voy a servir un poco uh -huh. de nieve no es agarro el bote lo destapo y del mismo bote Vámonos, comienzo a comer sí, no, sí, ¿no? Sí, entonces sí. es como como una cosa grave eh, si, si lo dejas que corra durante mucho tiempo, ¿no? sí. el, el problema no es que lo hagas una vez El problema es que lo hacemos muchas veces Muy inconscientemente ¿no? Ese creo yo que es el problema uh -huh. Entonces, vamos a ver en qué podemos ayudar, maestro sí, sí. ¿Sí? Bueno, por lo pronto bailando sí Sí, bailando sí eh, Vamos a, a comenzar ya musicalmente el, el día de hoy uh, pues todo el mundo sabe que chiqueamos al maestro aquí en, en, con la música, uh -huh. que siempre le traemos eh, cancioncitas dedicadas a él, aunque sea una. A veces no se logra por el tema del programa, pero el día de hoy sí, maestro. Hoy te traje una canción eh, que se llama... Ya es una canción conocida, digo, tú, tú debes de, de conocerla perfectamente. Es una canción que se llama... Ay caramba, y llegaste tú llegaste tú Sí eh, Y llegaste tú, y está a cargo, ¿te acuerdas que te dije Que debemos hacer un programa De alguien llamado Paquito Guzmán uh -huh. Ah, pues yo hoy me encontré Su versión de esta canción A mí me encantó Espero que te guste a ti Vamos a escucharla mm, Claro que sí Het is dat ik hier ben, en ik ben tú, es que tú mi pequeña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 En ciudades caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Ok, estamos de nuevo al aire, ya llegó nuestro invitado, sí. viene corriendo, viene soleado, pero llegó. Pero llegó. <risa> Qué invierno, cuál invierno, ¿verdad? Si hace no, un calorón allá calor afuera. Tremendo. Ni bueno, modo. vamos a aprovechar para mandar un saludo hasta Gotemburgo antes de que se duerman, porque creo que ya están como a 10 grados bajo cero. Pero miren, sí. aquí les vamos a mandar tantito solecito. Un poquito de solecito. La verdad es que acá tenemos mucho sol. Sí. ¿No? Yo también quiero aprovechar para mandarle un saludo muy especial a toda la gente que nos está escuchando. Y... También de manera muy especial a todo el grupo de intensos que está muy atento a esta transmisión. Que nos manden mensajitos. Que nos manden mensajitos para saber sí. que ya están conectados. Sí, sí, Van a, a tener todos, puntos sí. buenos los que manden mensajitos y digan Ajá. que ya están conectados. Y también a los que le den like. Sí. Ah, claro. Por favor, sí. entren a la página en Facebook Anfibios Radio, regálenos un like. Eh, somos un proyecto de sociedad civil Necesitamos ah. esos likes Para seguir sobreviviendo Ah, Vivimos de likes Y aparte, aparte es que vamos a, a Hoy hablar acerca de hacer que una fanpage Para Guillermo, para su grupo de intensos Sí, que necesitamos Necesitamos más gente sí. sí, muchas gracias Alberto Y muchas gracias a Meche Antes que nada por la, este, por la invitación Una vez más estamos aquí Con mucho gusto para platicar eh, Lo que tanto nos apasiona eh, que, es el, que es el baile el placer de vivir sí. fíjate que precisamente por eso es que estamos aquí el día de hoy a, nos, a nosotros nos gusta bailar tenemos 15 años frente a una academia decíamos hace un momento que hemos conocido muchísima gente nos hemos dado cuenta siempre de la importancia que tenemos por pertenecer a algo. claro pero sobre todo por pertenecer a algo que nos gusta uh -huh. no ya platicamos la vez anterior Pero sí, yo me, yo es, me sí. quedé sorprendida con un dato que nos diste hace unos ¿Cuál, días. ¿Cuál, ¿Cuál? De cuántos iniciaron como intensos y Iniciamos cuántos Iniciamos con seis y actualmente contamos al día de hoy con 91. ¡Ah! ya subió. Ya subimos, sí, Y claro. los que le faltan. Y los que le faltan. Y tenemos escasamente que cinco meses de estar Dice, por aquí. y tenemos lista de espera. Ah. No, no, no, tampoco, pero, pero sí, este, a todos los recibimos, eh, muy bien con los brazos abiertos. Fíjate, eh, ya nos tocó estar un, un poquito de, de, tiempo en esa última reunión que ustedes tuvieron, Ah, más sí, reciente, es cierto, sí. Que ya prometimos que en la siguiente sí bailamos, lo que pasa es que ese día íbamos, eh, corriendo, corriendo, sí. y bueno, con otra cosas, pero nos venimos los dos después platicando impresionados sí. de qué maestro, de que les fascina el baile sobre y eso. del ambiente que teníamos, sí. teníamos un ambiente o sea, muy uno, agradable, gente, muy sano. Sí. No sé cuánto tiempo estuvimos nosotros ahí, pero hubo gente que desde que nosotros llegamos hasta que nos fuimos no, no dejaban de, de bailar, bailar sí. ni una eso canción. Es para eso es lo importante, sí. y, y la convivencia familiar y, y es que el ser humano Tenemos la neces somos un ser social, somos un ente social y por naturaleza nos, nos agrupamos. Entonces, qué padre cuando te agrupas con un concepto que tiene que ver con más con la integridad, con la unión más que la división. Sí, Exacto. así es. Sí. Que es complicado en la sociedad actual que tenemos, pero siempre hay que intentarlo, ¿no? Sí, claro. De hecho, con nosotros lo que prevalece es precisamente eso, la unidad, el buen ambiente, la integración y... Pues el compartir y el hacer una amistad dentro de las cuestiones del baile. Bastante, y se nota, te voy a decir por qué. Porque terminaban una pieza con una, ay, iban sí, y sacaban sí, a la otra, es, sí. y luego iban a sacaban a la otra, y todos felices, ¿no? Sí. Hay alguien enojado porque, ay no, ¿por qué me vas a dejar? No, al contrario, sí. es como, sí, ve y baila con alguien más, como siempre y como en todos los lugares, hacen falta chicos. Así. Ah, sí. Eh, ¿O ya estamos más equilibrados? Estamos un poquito equilibrados, pero sí de vez en cuando, la, la vez pasada que tuvimos la otra reunión del día 21 del mes pasado, eh, sobraron seis, eh, seis niños, entonces ¡Ah! este, ahora sí faltaron algunos otros seis, uh -huh. pero pues tenemos el compromiso de todos nosotros de sacar a todas las niñas para que no se enfaden, para que se diviertan y se la pasen a gusto. Alguien nos hizo ahí el comentario de, ¡ay no, es que... Eh, bailo un poco feo y no me sale y nada más es así como como lo no no no eso no importa cuando estamos en un ambiente como este que hemos mencionado lo más importante es que hagas lo que te gusta que que si lo haces feo bonito eso lo decidirá algún juez en un concurso no ahí, ahí no importa o sea eso no no importa lo importante es esta unión que estamos haciendo esa energía que se siente porque Nosotros lo hemos visto muchas veces, que llegas a un lugar donde hay gente que, que está en comunión como lo hicieron ustedes y se siente otra energía, dan ganas de, de estar ahí, ¿no? Sí. Sí, algo que nos caracteriza es precisamente el eso, la unidad que, este, que, que tenemos, el buen ambiente y la buena vibración que prevalece en todas nuestras reuniones. Sí, tienes un, un bueno, no sé si sea parte de los requisitos cuando, cuando van a hacer solicitud para ser intensos, eh, ¿sabes más o menos el margen de edad que tienes entre el más joven y el mayor? Sí, tenemos gente desde que… Tenemos a la buena amiga Nancy, que tiene 22 años, 21, 22 años, uh -huh. y tenemos por ahí a este, alguna persona un poquito más grande que yo, <risa> <risa> que tiene que tiene, unos 75 años. ¡Wow! Sí. Eso es maravilloso. Todos caben. Todos caben todos dentro de, caben. del del grupo, todos caben. Sí, sí la verdad es que sí y, y qué bonito porque nadie le hace el feo a nadie. Claro, y no hay requisitos. El único requisito es eh, que sientan el placer de bailar y que les guste eso de la bailada. Fíjate que una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención es que eh, tenemos una similitud en varios puntos. Uno de ellos es eh, porque nos ha tocado ver en otros grupos o academia que no es una crítica, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Claro, sí, claro. Y, y hay una, una especie como de subgrupos donde dicen, ah, acá estamos los que sabemos bailar mucho y a los que no saben bailar, pues como que no les hago mucho caso, ¿no? Entonces eso, pues eso no es una unidad, ¿no? Y, y hace falta, para mí, desde mi punto de vista, trabajar esa parte donde, pues si bailas bien o mal, eso es subjetivo, ¿no? Puede ser un poco subjetivo y puedes aprender más, pero eso de hacer menos a alguien, pues no. No, que de, de hecho no acá, eso. de hecho acá Alberto no no sucede esa uh -huh. esa situación y nos preocupamos por nos preocupamos por ese hecho de que alguna gente pues recién inicia o no tiene bien dominado el arte de bailar y nosotros implementamos eh, cursos, implementamos clases, implementamos con todos los con todos los maestros. Uh -huh con todos los maestros este la idea es apoyarlos y ver las necesidades de cada una de las de las personas y tenemos varios varios um, tenemos varios cursos con diferentes con diferentes maestros ahorita tenemos con la maestra mónica de sas eh, algo que este que ha funcionado muy bien con todas las niñas que es el de estilo y que estilo y figura que mencionábamos la vez anterior um, Que aparentemente uno pues ya sabe bailar muy bien y, y eso, pero nos falta el estilo y la figura, que uh -huh. es lo que distingue a un buen bailarín de una persona que somos así como aficionados. Sí, es cierto esto, ¿no? Y aparte aprendes que puedes mover una mano que, donde viene el conflicto. Claro, sí. No, no, a ver, espérame, muevo las manos o muevo los pies, ¿no? Entonces, con este tipo de, de, de sí. clases, bueno, te puedes dar cuenta que puedes mover ambas cosas... Claro. ...sin perder el ritmo, ¿no? Sí, claro oye pues yo yo les tengo aquí o sea todos bailamos por algún motivo en especial pero hay ciertos beneficios que obtenemos al momento de, de bailar ya seamos grandes o seamos pequeños todos tenemos beneficios diferentes quizás según la etapa de la vida en la que estamos pero a ver por ejemplo qué les parece esta Fortalece los músculos, sobre todo piernas, caderas y dependiendo del baile, los brazos. Lo que estamos haciendo, si los mueves, bueno, también sí, claro. hay un trabajo de brazo, ¿no? Aumenta la flexibilidad, la resistencia, mejora la coordinación y el equilibrio y ayuda a prevenir caídas en las personas mayores. ¿Cierto no, maestro? ¿Por qué? lo que pasa es que generalmente el cuerpo cuando tiene un problema biomecánico en el baile que está fuera de ritmo tiene problemas con el espacio-tiempo exacto entonces eh, y es porque no ha trabajado esa área, porque el cuerpo tiene una cosa, cuando tú naces tu cerebro tiene una impronta que es una información ya uh -huh. entonces si tú la desarrollas o no la, la, la, la implicación biomecánica que es tu movimiento con, con la gravedad sí. Hay una cosa que, que se llama preopercepción o sea, tu cuerpo ya tiene ese, ese movimiento, pero si tú no lo desarrollas, si no le dices que lo ejecute, pues él ahí no se lo queda. ejecuta. Claro. O sea, sí, muchas claro. veces esas personas que tienen ese problema con el espacio tiempo. No lo hacen porque a lo mejor es un problema, puede ser un problema psicológico porque se burlaron de ellos cuando Uy, lo sí. quisieron hacer. Sí, sí, sí. Entonces ellos se autolimitan y tienen esa barrera, pero solo se encierran. Por eso en el baile, cuando tú hablas de expresarte, es liberar al preso Sacar que al tienes preso. tú adentro, ¿no? Sí. Entonces, y ya puedas soltarte, porque cuando una persona tiene problemas, por cierto, para meter las manos, es que no tiene una relación porque. Eh, tu cuerpo con, con el exterior son tus manos. Sí, y se le olvidó porque cuando somos pequeños, pues todos gateamos. Sí, ¿No? claro. No, o sea, es algo como muy común. Yo por eso siempre, cuando llegan a bailar con nosotros, nosotros preguntamos: ¿a qué te dedicas? Por ejemplo, sin ofender a nadie, los ingenieros ya sabes que te van a costar mucho, mucho trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo están sentados frente sí, a una claro. máquina y mueven rapidísimo, quizá los dedos, piensan muchísimo, pero es todo enfocado solamente al trabajo que tienen. Llega, por ejemplo, un futbolista. Sabes que te va a costar trabajo, pero que, que aprenda a separar el cuerpo de cadera y hombros. Y hombros. ¿no? Pero bueno, dices, pero sí tiene coordinación, perfecto. Llega, por ejemplo... Un ama de casa. Un ama de casa normalmente es más sencillo, ¿por qué? Porque ya sube, ya baja, si tiene niños, juega con ellos, está en el piso. Entonces tiene como más uso del cuerpo en general, ¿no? Del espacio-tiempo. Exactamente. ¿Y qué pasa? De repente, cuando olvidamos este tipo de, de, de cosas tan elementales como es gatear, como es recortar, como es dibujar, como es colorear, te vuelves un adulto muy bueno en tu trabajo, pero que perdiste, o, o no perdiste, sino que guardas en un área del cerebro, ¿no? Sí. Todas estas capacidades que teníamos cuando éramos chiquitos. Entonces, sí, así es. ¿qué pasa? Pues nada más hay que ayudarle otra vez a que se acuerde que cuando era niño hacía todo eso. De hecho, mira, la diferencia es que <risa> me han preguntado a mí varias veces cuál es la diferencia entre el baile y el baile de salón. Bueno, el baile de salón para mí es un baile neurológico. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que bailar en el tempo. De hecho, porque la, ay, la, la música son matemáticas. Perdón que te interrumpa, mira, aquí nos está diciendo Mimina Barro, dice Hola, hola, bailar ayuda a la plasticidad neuronal y además relaja. Es exactamente eso. Y de hecho hay muchos beneficios y los beneficios son diversos dependiendo de este de la edad por decirles de un niño, de un joven y de un adulto las diferencias que encontramos entre en eso de, de, de bailar y demás bueno al niño le da cierta elasticidad al joven le quita, un, le canaliza toda esa la energía que tiene y en las personas mayores bueno pues eso de, de la etapa que estamos viviendo eso del coronavirus y demás que es el tema que nos trajo por aquí eh, pues eh, todas esas emociones, todo ese estrés, toda esa, eh, to, todas esas situaciones propias de, pues se las quita con eso del baile, de hecho mencionaba por ahí uno de los autores buenos para este, para el baile, decía que 10 minutos, más bien que 30 minutos de bailar eh, compensa mucho el 10 horas de estar sentado, ¿no? entonces ah, es magnífico sí. esa situación. Muchísimo, sí. ¿no? Que te volviendo a eso del de, de bailar en el tiempo en el baile de salón, hay, una, hay un baile que le llaman la, el baile eh, extat, la, la danza estática, no tiene que ver con el éxtasis, sino con, con el con el baile, perdón, tiene que ver con el baile del éxtasis. La, el serum, el, el, el, la persona se relaja, entonces la música entra y comienza a mover su cerebro y el cerebro se comienza a mover como él quiere, ¿no? Sí. Esa es la danza estática. Y en el baile de salón hay un proceso neurológico porque tienes que bailar en el tempo. Entonces cada ritmo en el compás tiene un, un, una, un cierto número de, de, el, en, el, en la línea de, de pasos, ¿no? De sí, compás sí, por sí. minuto. Claro. Entonces tiene que ver con la velocidad. ¿Cuántos son 4, 6, 8, 12? Entonces es padre porque aprendes, a, cada que estás trabajando tú, porque el, la música te está marcando un tempo y tienes que bailar en ese tempo. Cuando sí. yo comienzo a desarrollar, ahí comienza a ver la neuroplasticidad de lo que hablaba Mimi mi Navarro. Sí. Porque la, las, las, ne, las neuronas hacen, a, comienzan a juntarse por medio de los axones y las dendritas. Entonces cuando juntas una neurona y otra neurona y otra neurona, se hace una bola. De neuronas que comienzan a conectarse. Eso pasa cuando estás bailando bailes de salón, ¿eh? Y esa ola sí, se le llama Cognito sí. ¿Te suena ese nombre? Sí. Es el como. conocimiento, porque comienza a hacer nuevas rutas neuronales. Sí. Antes que se creía que no se re regeneraban las Ajá. neuronas, y ahora sabemos sí. que sí, bailando. Sí, el padre de la neurología que fue eh, Santiago Ramón y Cajal. En la, en la, de, de la neurología moderna el único que se equivocó entre comillas fue en decir que las neuronas morían y ya ahí quedó la cosa ¿no? Uh -huh. pero de ahí vino una neuróloga, una mujer, Rita Levy y ella demostró con la, esto de la neuroplasticidad y dijo que, sí, que, que no, que las neuronas se, se regeneraban y de hecho ganó el premio Nobel con eso ah, pero eso tiene, sí es fíjate cierto. lo que tiene que intervenir un trabajo físico cuando bailas, ahí está el trabajo físico sí. buen trabajo de pro comer proteína y el otro hacer un, un trabajo de, cono de conocimiento, me explico, vamos a poner tú vas y corres, ahí estás haciendo ejercicio ¿no? comas buenas vitaminas buenas proteínas, pero te falta un tercer elemento, un trabajo cognitivo Claro. Y cuando tú vas a un baile de salón, sabes que es girar a la derecha, girar a la izquierda, avanzar al derecho, avanzar hacia atrás. Y que estás al pendiente, ¿no? Claro, todo claro, el tiempo. Sí. Por ejemplo, los chicos en, en su papel de, de, del, del hombre, de la pareja, pues es, tienen que estar al pendiente dónde le mando, cuándo le mando, cómo muevo sí, la mano, sí, sí. cómo muevo el pie, ¿no? Y la chica al pendiente de, le entendí bien, giré, ay, giré mal para el otro. O sea, andas todo el tiempo pensando, ¿no? Claro, No, claro. no es simplemente copiar. Uh -huh. No, oigan, pues tenemos saludos y que felicidades por nuestro invitado. Sí, y a, muchas gracias. Ya se, ya se reportó Sol del grupo de Ah, muchas se, gracias, Sol. Un saludo. Es, Sol, me tocó abrazar a ese hermoso bebé que traes Ah, en mira, Sol. Ya, ya sí. sé quién eres. Aquí quedarás registrada sí. y gracias a todos chicos. Yo quiero escuchar una cancioncita más. Sí. ¿Parece? Venga, de ahí Estamos eh, aquí pues en el barrio chino. En el Chinatown de los Ajá. de Guadalajara. Aquí el, el, el que nos anda dirigiendo a todos, pues es... Salud. Es eh, el señor Sergio Fong. Ese apellido es chino maestro? ¿sí? sí. Sí. De Chinolambia. <risa> ok. Pues entonces, eh. hace tiempo que le pusimos esta cancioncita. Yo me traje hoy canciones que ya hemos escuchado, pero... Pues que nos han gustado mucho sí. Entonces esta cancioncita yo sé que le va a gustar Se llama Mi China Colombiana Y está a cargo de la Gran banda Tromboranga ah, Venga de ahí Vamos a escuchar ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación Sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan Galletas y granola horneada Todo libre de conservadores Y sabores artificiales Con ellos encuentras postres tradicionales Y veganos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 Que sí le gustó esa canción al señor Sergio Fonco. Sí, pues es de chinos. Oye, <risa> <risa> tenemos aquí otro otro saludito de parte de Edgar León. Ah, sí, amor, sí, mucho gusto. Y Betty que Martínez que sí. también estaba conectada. Cortamos la, la transmisión de, de en vivo, Facebook, sí. ajá, en vivo, para que nos sigan escuchando acá. Recuerden que estamos. ¿Sí? todos los martes de 3 a 4 de la tarde por radiocartón.com sí, ¿Sí? sí. igual ahí en la página de anfibios radio eh, en facebook ahí les dejamos también la liga para que nos escuchen y también en instagram y sí, hacer que funcione la radio por internet porque es la radio donde podemos tener acceso nosotros como personas comunes claro. y de, sí, claro. difundir nuestras actividades ¿no? claro pues antes de comenzar de, de terminar el vivo que teníamos Yo quiero aprovechar otra vez para saludar a todas las personas de, de que nos están escuchando y en especial pues para los, los del grupo de, de intensos, los intensos que en esta ocasión son son varios y no quiero omitir nombres pero está el buen Edgar está la Sol está la Pau, la Mimi y, y la Laura y muchas muchas otras otras personas más que nos están escuchando amablemente. Salud por ahí Salud. alguien estornudó el polvito. Salud. al señor Sergio Fongland haciendo ya el efecto que andan acomodando libros oigan pues eh, ah, retomando esto de los beneficios del baile yo an antes de, de continuar con otro concepto memo qué te dicen a ti cuando terminan un evento todos los intensos que hay algún comentario en especial algo que tú digas así ah, me aviento a organizar el otro eh, hay muchos comentarios de hecho es lo que me mantiene ahí organizando este tipo de este tipo de eventos de la participación de todas de todas las personas y el agradecimiento de lo que estamos de lo que estamos haciendo tan desinteresadamente que este que, que lo hacemos y lo hacemos con mucho gusto yo les comento que, que el agradecido pues soy yo porque yo como que me retroalimento de, de toda esa buena vibración que, que prevalece con todos los con todos los compañeros, les mencionaba la otra vez que, que hubo por ahí, hay detalles pues que son los que lo hacen a uno pues seguir y seguir en esto no hacía falta por ahí un pastel y, y, y demás y en un minuto que este que puse que quien ponía el pastel, por ahí apareció la buena Laura y dijo yo lo pongo, pero no nomás llevó el pastel, llevó también este la gelatina en el momento que estuvimos ahí para preparar la comida y cosa, cosa de esa, pues también tuvimos tuvimos mucho pero mucho apoyo entonces ese tipo de cosas pues son las que este las que uno valora y, y lo que nos mantiene aquí esa buena vibración que, que hay esa amistad eh, que, que yo les decía por ahí que estamos que, que ya no somos nomás amigos somos una especie de este de, de familia, familia ¿no? claro. de bailadores no claro que sí Pues mira, volviendo a esto de los beneficios, el baile contribuye a la regulación de los niveles de serotonina y dopamina, uh -huh. neurotransmisores es, sí. claves para no caer en depresión, lo que comentamos al principio del programa, uh -huh. maestro, ¿no? Al ritmo de la música se reduce el estrés y la ansiedad ya que ayuda a que expreses tus emociones. Estábamos hablando al, al principio eh, en lo que tú andabas allá estacionando tu carro sí. eh, que de repente la gente caemos en depresión y ¿qué es lo que hacemos? Comer. ¿no? Normalmente esa tristeza la, la enfocamos a, a comer. Ajá, ese hueco que sentimos lo enfocamos a comer nos sentimos satisfechos. Después pasa que si aumentamos de peso nos vimos en el espejo, no nos gustó me enojé, me puse más triste y volvimos Volví a comer, ¿no? Y es un círculo vicioso. Sí, claro. Entonces, los tres que estamos en esta mesa coincidimos en intentar llevarle a toda la gente el placer de bailar. Claro. ¿No? Me parece que tú lo tienes así en tu WhatsApp. en el eslogan, sí. Sí, ¿no? Entonces, realmente, qué, qué importante es que la gente sepa que no, no, no tienes que etiquetar en bonito o feo. Tienes que bailar, ¿no? Sí, para hacer un ejercicio, ¿no? Tienes que, y, y después de esto de, de, de que bailas, bueno, tu cuerpo está más bonito, tus piernas están fuertes, tus brazos también. Tienes una recompensa, no, ¿no? Sí, claro, y estás muy alegre y muy contento, y la depresión, el estrés y, y las emociones, pues estuvieron ahí este, al, al máximo, ¿no? Oye, y lo mejor de todo, es que bailando comes mucho, pero no subes de peso. <risa> <risa> no se nota, ¿no? Sí. Hay un concepto que, que hicieron médicamente que es la bailoterapia. Uh -huh. ¿Tú consideras que lo que ustedes hacen es una bailoterapia? Sí, definitivamente, porque de hecho en comentarios de todos los compañeros... Pues eh, lo que externan o lo que opinan es de que están esperando ansiosamente, ya sea el fin de semana o los eventos que, este, que, que hacemos para desestresarse y vivimos en una sociedad así media, media complicada y vivimos deprisa, entonces el estar ahí relajados y tantas horas de estar, de estar con la emoción, de estar con la alegría, de estar con esa buena vibración, pues claro que es una buena terapia. Y se te olvida que estamos en pandemia, ¿no? Sí, sí, sí se olvida. Sí. Dice aquí que la bailoterapia es una técnica que consiste en ejercitarse mientras bailas. Es una mezcla entre el cuerpo y la música, sin un género en particular, porque se usan ritmos latinos, merengue, salsa, samba, eh, hip hop, hasta reggaetón. ¿No? Creo yo que es como, como lo perfecto, ¿no? Donde te estás ejercitando, pero estás cantando, te estás riendo, entonces no sientes lo cansado que está el cuerpo. Ah, pero después de cinco horas de bailar, maestro, cuando te sientas, ah, ¿qué sucede? Pero, no. lo que es, pero lo bailado, ¿quién te lo quita? No, no, no, no es cuando te sientas de, de hecho, dos, tres días ahí en comentarios en el grupo, pues hablan de todavía cómo se siente, ¿no? De, de, molidos, ¿no? Molidos, sí, sí. sí. Oye, Oye, pero yo estuve observando Y bueno, yo soy muy observadora en ese tipo de detalles Sí, sí, sí hay, había chicas que llegaron a bailar con tacón Pero ah, la sí, mayor se parte lo quitara, de las chicas se lo quitaban, sí. Dijeron, "Ay, ay creo que los tenis sí, sí, sí. bailan más a gusto, ¿no?" <risa> sí, de hecho lo hacen, ya es así como que está establecido de que llegan así de una forma eh, pues muy presentable, muy elegante, muy pero guapas. ya después eh, buscamos todos la la comodidad. La comodidad. ¿no? Entonces, si sí, estar tanto tiempo bailando, bueno, pues no hay otro no no es, es mejor eh, pues con unos zapatos cómodos. Claro. Otro de los beneficios es desarrollamos el sentido del ritmo, pero por medio del oído. Sí, porque a uno no se nos da más que a otros, maestro. Sí, es que mira, to todo el tiempo el ser humano reacciona a un sonido a lo que te comes. Es parte, de a eso reaccionamos. Ah, existió un músico que se llamaba John Cage, que él trató de aislar... El sonido y que no hubiera ningún sonido, o el no sonido como un sonido. Y se dio cuenta que no se podía, porque el cuerpo tiene un sonido, tiene el sonido del corazón y del torrente sanguíneo. Claro. Entonces se dio cuenta que no puedes el sonido siempre va a estar ahí. Es que de hecho hasta cuando sí, estás claro. meditando, ¿no? Claro, si si logras completamente aislar todo lo de fuera, claro. pero tu corazón sigue. Entonces te concentras en ese sonido, ¿no? Sí, es claro. imposible estar... Y ya sabemos por los neurólogos que entre graves y agudos, las, los, los sonidos agudos eh, te reactivan. Si estás deprimido, te levantan. Y si estás muy acelerado, los sonidos graves te, te regulan, pues, ¿no? Sí. Algo que me parece a mí muy, muy importante, y, y yo lo corroboré con ustedes ese día. ¿Qué fue? Aumenta el autoestima. Sí, claro. O sea, yo veía puras personas radiantes... Sí, bailando sí, sí, sí, sí. o sea eso te veías en el digo porque en la academia pues están los espejos te ves en el espejo y te gusta lo que estás viendo no claro creo yo que es tan importante cuando lo hacemos ya en edades digamos no no tan ¿Cómo lo decimos? ¿No tan jóvenes? Uh -huh. Digamos que estamos pasando de los cuarentas. Yeah. ¿Y qué necesitas? Que te guste lo que estás viendo frente al claro. espejo, sentirte seguro, saber que nadie te va a rechazar ni te van a criticar, ¿no? Al contrario. Sentir que estás vivo. ¡Exacto! Entonces, ¿qué, qué sucedió? Yo esto fue lo que observé. Pura gente que la autoestima la tiene... Muy, arriba, pero muy, este muy altas. Que sí. estaban felices haciendo lo que les gusta. Todos tienen problemas? Sí, sí. Todos tienen un trabajo quizá que les cansa, distancias no muy largas por recorrer, a solearse X, pero lo importante esto es que dice Memo, o sea, están esperando la siguiente reunión y todo vive en base a eso, uh -huh. ¿no? Qué genial. O oh, no, maestro. Sí, qué bueno. ¿Sí? ¿Quieres escuchar otra otra canción, maestro? ¿Sí? Oh, ¿quieres decir algo antes, Memo? Sí, dice por ahí uno de los, de los, de las personas que, que es psicólogo y demás que maneja mucho eso de la, de la bailoterapia, se llama Jorge Dresler, dice Ajá. que estamos vivos porque estamos en movimiento, y si quieres que algo se muera, pues déjalo quieto, ¿no? Entonces, Exacto. pues por eso nosotros estamos en un constante movimiento. Lo que no se usa, se echa a perder, echa a perder. si no nos usamos, si no nos movemos. Claro. Ya cuando queramos, ya nos va a doler todo. Mira, el físico Albert Einstein decía que la, eh, para estar en equilibrio hay que, que estar en movimiento. movimiento. Sí. Cierto. <risa> Entonces, pues no queda más que, más que, que moverse, parece, ¿no? Sí. <risa> sí. Y es si es equilibrio. en buena vibración, pues todavía estamos mejor. Sí. Claro. Pues mira, como queremos estar felices, vamos a escuchar. Uno de los consentidos del maestro, que es el Septeto Akarei, en esta vez está en dueto con Aimenu Viola y la canción se llama Ser feliz. Ah, venga de ahí. Gracias, ¿De qué me sirve el oro. Y todos los tesoros, aunque lo tenga todo, sin ti no vale nada. La vida es lo que amas, y más cuando te amas, a veces nos toca sufrir, pero eso es parte de vivir. Yo quiero ser feliz, feliz, feliz y quiero verte feliz, feliz, feliz. Ser feliz, feliz, feliz fue para eso que Dios nos puso aquí. Él soñaba y te busqué, llegó el día y te encontré. Abrir los ojos, mirar al cielo, sentir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 FELIZ, FELIZ, FELIZ Fue para eso que Dios nos puso aquí Te soñaba y te busqué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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? Ser feliz es una mejor opción, ¿no? Sí, claro, es lo, es lo único que nos queda. Digo, todos nos andamos preocupando, <risa> sí, claro. todos tenemos cosas que hacer, pero, eh, problemas que resolver, pero como que conforme vas cumpliendo años... Pasas los 40, o, <risa> empiezas a... O, o pasas los 70. <risa> y comienzas a ver las cosas de diferente forma, ¿no? Claro, de repente sí, entiendes sí, sí. que vale la pena darte 5 o 10 minutos, sí, bailar claro, una o dos canciones sí. al día. Eh, de hecho, la, la última canción que vamos a poner el, del día de hoy va, habla precisamente de eso, de que si de repente no tienes con quién bailar, pues baila contigo. Claro. O sea, ¿por qué te pones triste de... De repente llaman a la academia y yo les digo: es que tienen que ir en pareja porque estamos en tiempo de pandemia. Entonces es necesario. Y de repente escuchas la voz de la persona y te dice: es que no tengo pareja. Pero yo les digo: es que no te estoy preguntando si tienes pareja sentimental, ¿eh? O sea, eso es otra cosa. Pareja puede ser tu hermana, tu hermano, tu sí, prima, tu mamá, hijo. tu hijo, el amigo, el vecino, el compañero de la escuela. Entonces de repente caemos en que no tenemos pareja sentimental, la maestra les pide que bailan con una pareja y los mando así derechito a la tristeza y yo, no, es que yo no pregunté si era sentimental o no, no, sí. ni es el requisito. Tenemos hermanas que han sí. estado yendo a bailar porque no consiguen un galán con quien ir a bailar, el primo les dice que no y dicen, ah, pues vámonos tú y yo. Ajá. Se intercambian un, un día y un día a bailar sí, de niño sí, y de sí. niña y mira salen hasta beneficiadas porque claro. aprenden más, ¿no? Entonces, pues, algo más, maestro, antes de poner la, la última canción, o vamos de una vez. A ver, a ver si ¿sí? siento para bailar con... Esa canción me gusta mucho. Esa canción te gusta mucho. Mira, antes de irnos, reduciendo la, los beneficios del bailo, resumiendo más bien. Mejor salud, músculos más fuertes, mejor equilibrio y coordinación, que esto va a ayudar a que las personas mayores, si nos caemos, metamos las manos Se, eh, antes de meter la cara de, cuando llegamos al piso. <risa> Vamos a tener huesos más fuertes. Claro. Que con eso nos enfrentamos cuando cumplimos más años. Uh -huh. De repente comenzamos con estos problemas de osteoporosis. ¿No? Sí. Menor riesgo de demencia. O sea, se si nos vamos a acordar quienes somos cuando seamos mayores. Cuando menos. Por lo menos, y si es ganancia. Vamos a tener mejor memoria, mejor retención de, de todo lo que aprendamos. Menos estrés, más energía y un mejor estado de ánimo. ¿Será? Así es No logramos que el memo nos dijera ¿Cuántos años tenía? Pero No, no hay, ningún, no hay ningún problema con eso Tengo 69 y en este año que viene? Cumplo 70 ¡Sorprendida estoy! Sí. Estás muy bien conservado Sí, gracias, Bailen, Meche chicos. Sí. Y vamos a escuchar, antes ya de venir a despedirnos Baila contigo también del Septeto Acarey. De, antes de la canción, pues yo les quiero Dar las gracias, Meche, por habernos Por haberme invitado Y una vez una vez más, y como siempre les digo, que no sea la, que no sea la última, Por gracias a Meche, no. gracias Alberto. Vamos a regresar, y, Memo, no te preocupes, sí, ah, qué nos bueno. despedimos. Y a todos los intensos, otra vez otro saludo otro a los que saludo. nos están escuchando. Vámonos. Si el mundo no te dio las cosas que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 Solo bailar cuando las cosas no te salgan como quieres solo bailar cuando parezca que la vida ha sido infusa solo bailar cuando bailes ya verás que los problemas no se ven como creías y si no hay nadie que te acompañe baila contigo De sol Y otro De tormenta No mires todo En blanco Y negro Que hay Un arco iris Pon música Alegre Y vive Por eso baila Cuando las cosas No te salgan Despedirnos. Sí, Memo, ¿tienes el micrófono? Sí, bueno, ya les decía que este que muchas gracias por este por la invitación y creo que juntos vamos eh, estamos en el mismo canal de, de de ayudar a la a la gente con este concursos, con clases, con, con promociones y demás Exhibiciones. y sobre todo es, yo estoy yo estoy muy convencido de, de la academia que manejan ustedes Muy, muy a, atinadamente De que ahí se pueden Lograr muchas cosas, sobre todo les interesó Mucho a los muchachos eso de la clase De, de, de, de Salsa cubana Combinada con, con la bachata y combinada Con este, con, con la cumbia Entonces, nomás es cuestión De ponernos de acuerdo Y, y, y, la, hacemos, y la hacemos en grande Es un trato sí. Pues maestro, ya se hizo, ¿sí? nos vamos a escuchar Hasta el siguiente año, no importa No importa. No puede sí, esperar. Sí. Dentro de <risas> <el> próximo año. <risas> sí. Ya tenemos eh, confirmado también nuestro invitado. Que es también patrocinador. También patrocinador. Es otro invitado de lujo, así como Memo. Muchas Platicaremos gracias. Platicaremos sí. muchísimo a ver cómo. Un vemos. gran bailador. Claro. Y a ver cómo vemos esto de del movimiento eh, tanto vehicular ah. como. Físico Ajá. Eh, eso, Con eso vamos a iniciar el, el siguiente año Y obviamente muy buena música Ajá. ¿sí? Saludos intensos Esperamos eh, verlos gracias, muy sí. pronto Y por mientras les deseamos Un muy feliz año Y un fuertísimo abrazo les damos Igualmente, sí, sí. Gracias, gracias Entonces, hasta Jack, luego. vámonos todos